A punto estuve de, de caer. Y te lo aseguro que era yo quien más deseaba Tener tu querer Pero echaste por la borda Todo lo bonito que tú habías ganado Enseñaste pronto el cobre Y sin mi cariño te vas a quedar Ya lo ves, te diste cuenta Que tu presa fácil Se va y se te va Con las ganas de que seas tuya y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí y te vas a quedar con las ganas.